la verdad es que yo creo que inicialmente eh, aunque ya teníamos un poco ya idea de, de, de que de que la editorial abarcara prácticamente todo lo que es el espacio literario de de, de de de la lengua española y por tanto América pero eso al principio pues resultaba un poco difícil no pero tuvimos mucha suerte fuimos muy arriesgamos mucho Y conseguimos rápidamente que escritores de la talla de Alejandro Zambra o, o Rodrigo Rey Rosa o Ariana Hartwitz, pues quisieran publicar textos suyos eh, con nosotros. Y eso nos dio rápidamente, pues, eh, no sé, un prestigio, un caché, ¿no? De, que, impropio, ¿no? De una editorial tan pequeña como éramos nosotros, ¿no? ...y eso pues eh, nos ha abierto muchísimas puertas... ...y nos permite mantener una línea de, de, de bastante calidad... ...en, en los productos que, que estamos sacando... y ...pero también al mismo tiempo que eso... Eh, ...lo que más nos gusta y pensamos que es... ...nuestro trabajo más importante es hacer emerger... ...pues eh, escritores nuevos... ...escritores que van a publicar su primera obra... Que aún no se sabe si van a ser carne o pescado desde el punto de vista, digamos, eh, comercial, etcétera... Y, pues, nosotros nacimos por, por un gran compromiso literario, ¿no? Entonces, pues, no, no somos buscadores de bestellas, no somos, eh, no, no perseguimos esa obra que dé el peyotazo y nos haga ganar mucho dinero no estamos aquí por dinero no, no buscan y... ustedes las memorias de un ex presidente del gobierno ni de un no. rey caído en desgracia ni de un famoso no. eh, que se haya, no sé eh, metido en 20.000 líos de faldas no. sí, sí. Eh, o pantalones eh, pero, eh, eh, por lo que me está diciendo Manuel Turegano eh, creo que su principal temor puede ser la traición de esos eh, escritores que busca usted ...en las sombras, cuando, se, cuando llegan... ...por ejemplo, le pasó a, su, a, a sus compañeros... ...a la editorial Pretextos, que también era como, como usted... ...una editorial pequeña, independiente... ...que publicó, apostó por la Premio Nobel de Literatura... ...cuando no la conocía nadie aquí, la, la norteamericana... ...Luis Blup, eh, ahora no quiere saber nada de Pretextos... ...ahora que está encumbrada... ¿Usted teme que le pueda pasar eso con algunos de sus escritores, como por ejemplo puede ser Jesús Zomeño, que le traicione o acabe abandonándole? Bueno, yo en ese caso no jamás hablaría de traición. Eh, nosotros somos una, una pequeña editorial, y, y creo que yo seremos eh, más o menos siempre. Eh, eh, a mí ya me ha pasado. Quiero decir que hay autores ah, sí, que, eh, que le han abandonado. A... Eh, me... No, no, no que hayan abandonado, sino que hay autores que publicaron sus primeras obras conmigo y ahora han ganado importantísimos premios literarios y están en editoriales de mucha más envergadura. A mí eso no soy, no me parece un fracaso ni una traición, sino todo lo contrario. A mí me parece un premio. A mí me parece como como algo que demuestra que lo que estamos haciendo que lo estamos haciendo bien y me parece maravilloso porque aparte de todo eh, yo lo que más valor y otorgo a todo este trabajo y amistad y de los escritores entonces que uno de esos escritores por los que yo haya podido apostar en un momento determinado eh, hayan eh, triunfado como se dice ahora triunfar ...y esté en una editorial mucho más importante... ...y consiga muchísimos más lectores... ...que los que yo le puedo proporcionar... ...a mí eso me parece miel sobre las huellas... ...yo no, soy, no me siento traicionado... Por, ...al revés... ...o sea, siento que lo que he hecho... ...tiene mucho sentido... ...y si le pasa una editorial como Pretextos... Eh, que, ...que es mucho mayor que ella nuestra... Y pasa también a, a, a Peaneta y a Paguana, ¿no? que, que hay autores que adquieren una dimensión que tú ya no puedes cubrir por tu tamaño. Entonces, a mí no soy yo, me entristece, a mí me alegra muchísimo el éxito de, de estos escritores. Bueno, pues hemos dicho, eh, es, es bonito porque también tienen ustedes un carácter solidario. Esos editores que buscan, encuentran y consagran a los grandes eh, tienen ojo para ello. Turegano, ¿y qué hay de las editoriales independientes como la suya en tiempos de pandemia? Porque hemos visto que 2012 fue el año más difícil, complicado, se hundió eh, la lectura en este país, pero el confinamiento la ha vuelto a, a, a subir. Eh, ¿Lo han notado ustedes? Pues vamos a ver, yo te puedo contar una, una pequeña cosa personal. Yo hoy 14 de marzo de 2020 pensé, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ha sido bonito, lo hemos pasado muy bien, hemos hecho un trabajo bueno, pero hasta aquí hemos llegado. Pero los directores no nos han dejado, o sea, quiero decir que... Que inmediatamente comenzó a, a comenzamos a vender muchísimos libros por, por internet, eh, por Amazon, por nuestra página web. Es decir, en los meses en que estuvieron cerradas las librerías y prácticamente cualquier forma de, de venta de libros, la gente recurrió a los a mecanismos que había y que eran posibles, y, y la venta continuó. Y nosotros, tengo que decir, <risa> sorprendentemente el año pasado vendimos un, el año pasado vendimos un 20% más y yo creo que este año incluso vamos a vender bastante más de ese 20%. Y estamos viendo que, que sí, que efectivamente parece ser que la pandemia ha dejado un espacio mayor a, a, a lectura y un interés. También hay una cosa que hay que, que hacer notar, que es que... Eh, Esto que siempre se denosta de que los jóvenes hoy no oyen, es falso. Los jóvenes se están incorporando también a la, a la lectura. Y todo esto está creando, pues, un ambiente muy, muy, muy positivo al mundo del libro. El mundo del libro no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido durante este tiempo de pandemia. Y las ventas en general han crecido en todos, en todos los ámbitos del libro. Y yo creo que el libro tiene un asayu extraordinaria en este momento. ¿Y el libro digital? Porque ese es el futuro. Ustedes ya, como editorial independiente, eh, ustedes, por ejemplo, se han modernizado porque han estado vendiendo por Internet la promoción de sus libros, se hace por las redes sociales, pero ¿qué hay del futuro del libro digital? Pues vamos a ver, el libro digital nació con mucha fuerza y, y, y, y se paró. Eh, el motivo que, el motivo que yo he escuchado decir a, a grandes, eh, a grandes editores internacionales, y coincido plenamente con ellos, es el, es el siguiente. Eh, eh, y las personas normalmente eh, pasamos ya muchas horas al día frente a una pantalla. Eh, seis, siete u ocho horas diarias y a mayoría de las personas. Cuando nos apartamos de las pantallas y dejamos el trabajo, o dejamos todo, o hay lectura de la prensa, o, o seguir eh, las noticias o lo que sea, cuando que vamos a leer un libro, pues la verdad es que la inmensa mayoría prefiere apartarse de la pantalla, de una pantalla, coger un libro físico, tumbarse en el sofá y... leer. Eh, y eso es lo que ha hecho que... Que, ...que el libro físico mantenga prácticamente todo su vigor. Ahora bien, eso no quiere decir que el libro digital no vaya a prosperar. El libro digital va a prosperar porque, sobre todo, las nuevas generaciones... ...están más acostumbradas a eso. Están acostumbradas a eso y yo creo que conforme esas nuevas generaciones... ...vayan ocupando un espacio más grande entre el público y Héctor pues el libro digital crecerá. De momento todavía no lo ha hecho, como ha señalado. Pero ustedes han crecido, es verdad que el confinamiento ha ayudado, nos hemos quedado encerrados en casa y la lectura de un libro eh, nos ha gustado más. Pero también puede ser que eh, estemos ya cansados de tanta plataforma, de tanto Netflix, Prime Amazon, de tantas series de televisión y queramos mm, ir a las historias originales. Pues eh, yo creo que puede ser, puede ser, o sea, es cierto que lo que ha arrasado durante la pandemia no han sido los libros, han sido estas plataformas digitales, pero lo cierto es que cualquier abuso de cualquier cosa, incluso de jamón, acaba cansando a cualquiera, ¿no? O sea, pues te puedes comer un peato de jamón, pero 100 peatos de jamón seguidos no te los puedes comer, ¿no? Entonces, pues sí, ha habido un, mucho, un gran abuso de, de, de, de ese tipo de recursos, hay plataformas, hay series, etcétera, que vienen ocupando un, un espacio muy grande, en el ocio de la gente, pero yo creo que sí, que, que, que la gente se cansa un poco y, y yo creo que se ha creado un espacio nuevo de tiempo, eh, para, para, la de, para la lectura de los libros y eh, no sabemos si eso en el futuro, ojalá eh, continúe o si será un efecto pandémico y ya está Puede que haya venido para quedarse porque ojalá. veremos, veremos el, habría que entrevistarlo el año que viene para ver si siguen ustedes creciendo como editorial contrabando, el 20% ha dicho usted que han crecido en 2020 ¿Y ¿qué ha consumido la gente? ¿qué, qué, qué consume? qué es lo que ustedes han podido la poesía la novela los ensayos eh, porque ustedes publican pues, cualquier género pues eh, nosotros eh, dentro de lo que es el mundo literario sí no no hacemos no hacemos excepciones eh, no no tenemos como una como un eh, no, no hacemos cosas particulares tipo o, o novela histórica o terror y, y fantasía, o etcétera, etcétera. Eh, nosotros utilizamos un criterio puramente literario y el género un poco no nos, no nos importa. Si el libro nos convence y nos parece que tiene ya calidad suficiente, sea poesía, sea narrativa, sean cuentos, sea novela, y y un poco ahora también hemos empezado a, a publicar un tipo de ensayo literario muy muy muy interesante, publicamos un libro de que ha dado obligado una casa viejo de casa que ha sido un grandísimo éxito y y bueno, pues eh mmm, se vende eh, un poco todo, no mucho, porque no es cierto, una editorial independiente tiene muy limitado su acceso al mercado, o sea, muy limitadísimo, ¿no? Pero sí te puedo decir como, como cosa simpática que una de las cosas que más hemos vendido en este año y medio es un cómic, el único cómic que habíamos publicado, que se llama La muerte rosa, de un, de un dibujante valenciano, Jaume Payardo, que era un cómic que anticipaba totalmente todo lo que ha ocurrido durante la pandemia, todo. O sea, es un cómic eh, simpaticísimo. Que, que se escribió dos o tres años antes de la pandemia y se basaba en una hipótesis prácticamente similar a lo que ha ocurrido después. Entonces, el cómic, pues, lógicamente ha sorprendido y ha sido muy exitoso. Desde luego, y esto refleja que hay muchas mentes brillantes para la literatura sí, en esta sí. Comunidad Valenciana. Por cierto, usted viene hoy a Elche a presentar esa segunda novela de Jesús Comeño, ¿Es el único escritor ilicitano que publica? Pues eh, no, en Poesía también he publicado a, a Pedro Serrano y es muy probable que en el futuro... Eh, el problema es que nuestra editorial, pues en Yoqués, eh, la línea de, de contrabando, pues solo podemos publicar cuatro o cinco libros eh, al año para poder yo defender y trabajar bien. Claro, teniendo en cuenta que publicamos autores hispanoamericanos al 50% limitan mucho nuestras posibilidades de ir incluyendo en el catálogo eh, muchos más autores pero sí, esa es nuestra, nuestra intención y tenemos muchísimas reacciones en hecho y muchísimos amigos yo voy encantadísimo esta tarde, a, por supuesto a presentar la novela de Jesús pero también a ayudar a, a yo muchos amigos que conozco ayudar a la librería y truc que, que que tenéis un tenéis en Eiche una, una una maravilla eso es un referente un pillar cultural un, importantísimo y y bueno pues Pero, se, le no quede, sea, se le queda pero. mucha más gente, ¿no? <ríe> Sin nombrar sí, Es una larga sí. lista Manuel sí. Turegano, sí, esperemos que sea un éxito Esta segunda novela de Jesús Zomeño Porque será un éxito también de su editorial Contrabando Gracias por la labor que realiza De mantener al lector Pues con unas garantías De, de libros y de historias de calidad Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros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 Benvingut a explotación. Obring la porta contra explotación sexual i el tràfic de dones, chiquetes i chiquets. El 29 de setembre, en l'entrada del Centre de Congresos d'Eleks. De 17 a 22 horas. La llibertat no hauria de tindre preu. Desdones. dones? Tampoc. Creechidoria d'Igualtat. Casa de la Dona. Ajuntament d'Eleks.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 Faltan cuatro minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros pues continuamos aquí con eh, más música. Ya acabamos de entrevistar al editor eh, Manuel Turegano porque viene hoy a Elche a presentar, lo hemos dicho, esta tarde a las siete y media en el Centro Cultural de las Clarisas, la segunda novela del escritor ilicitano Jesús Zomeño, el 53 de Gilmore Place. Nosotros ahora vamos con otro clásico, Chick to Chick, pero interpretado por. no, chick to chick no. Vamos a vamos a disfrutar de un padre y de una hija de la familia milanés con la canción Para vivir. La segunda, la próxima canción será Chick to Chick. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseos tan bien que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que Estaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti Ya rabé slow que bajo al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provocó en ti y lo tienes que decir Por mi parte esperaba Que en días el tiempo se hiciera cargo del fin ja, als no hubiera sido, yo habría seguido ik a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, en ik niet wat ik doen. Ik ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet de conquistar con mano afan Este tiempo perdido Que nos deja de... vencidos Sin poder conocer De eso que llaman Amor para vivir 1.4 Teleelch Radio Marca No esperes a que ocurra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 110 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasa un minuto de las 10 de la mañana, damos la bienvenida a, no, a los telespectadores que nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa La Glorieta comenzó hoy a las 9, haciendo un repaso del mes que se nos va, que se nos apaga, este jueves 30 de septiembre. Precisamente el último mes de septiembre volvemos otra vez a sufrir un nuevo récord en el precio de la luz. Esta noche a las 9, pues se dispara. Alcanzaremos los 221 euros el megavatio. De eso hablaremos en un segundo. Ahora también les recordamos que este fin de semana, octubre, comenzará con el Food Street Market en el paseo de la estación. Comida del mundo y mucha música en directo. Aquí también tenemos música. La música, otro clásico: el Chick to Chick interpreted by this band of jazz In heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak. and I seem to find the happiness I see When we're out together dancing, chick-de-chee. To heaven, I'm in heaven. And the girls around me through the trees Seems to vanish like a gumbo's lucky string. Oh, when we're out together dancing, chick-de-chee. To Oh, I love to climb a mountain or to read the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing, tick-to-tick. Tick, tick. Oh, I love to go on fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing, tick-to-tick. Tick, tick. Oh, mama, dance, dance with me. I oh, want well, my arms about you. The charms about you will carry hey, me through it. to heaven. I'm in heaven. In my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find a happiness nice I see, Oh, when we're out together dancing, tick tick tick. <laughs> Ha uh ha -huh. Thank <laughs> you. ...4, Tele-Elch, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmaria y ...pues pasan 7 minutos de las 10 de la mañana... ...y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta... ...después de haber dedicado esa primera hora... ...al mundo de la literatura... ...vamos ahora a dedicarlo a un deporte... ...que quiere abrirse camino aquí en Elche... ...y quiere abrirse camino... Eh, ...para poder competir en la Liga Nacional... ...estamos hablando del deporte de los dardos... ...por eso se ha creado un club de dardos... ...en Altavix... ...cuyo responsable se encuentra hoy aquí... ...en los estudios de Telench en Radio Marca... ...Pedro Moreno, para hablarnos de este deporte... ...Pedro Moreno, muy buenos días... ...no sé si van a acertar ustedes en la diana... ...con la creación de este club Dardos Altavix... ...pero es lo que... Es lo que quieren, ¿no? Acertar para, para conseguir llevar este deporte a la Liga Nacional. Porque en Elche solo el deporte se practica en los bares. Eh, sí, es un deporte. Acérquese de... al micrófono porque si no, no se sí, escucha muy es un muy deporte bien. que se, se... Es usted muy alto. El, eh, acérquese, acérquese usted el micrófono. Usted mismo. Arrastrelo hacia... Pesa mucho, pero da igual. No, no, no. Arrastrelo de la base. De eh, la base. Exacto. Arrastre, arrastre. Mucho, con fuerza. Muy bien. Pues ahora ya, que está pegado al, al micrófono, dígame, los dardos, este deporte, en el Che, ¿cómo se practica? Porque vemos a los amigos, amigas, de vez Correcto. en cuando en algún bar, sí, sí. Eh, lanzando dardos. Correcto. eso estamos, Se forma la liga ahora, empieza el, el 7 de octubre, y entonces competimos entre cafeterías. Se va compitiendo para llegar al campeonato nacional. Los primeros de cada, de cada equipo llegarán al campeonato nacional. O sea que es un deporte ligado a las cafeterías aquí en Elche. Sí, claro, eso se, se, se juega solamente en cafetería. ¿Podrá algún día salir de las cafeterías? ¿O ustedes, Hombre, o, eh... esperemos, que sí, esperemos que sí. Esperemos que tengamos nuestra sede propia para poder... ¿Cuál es nuestra sede? Pero esto es un negocio, ¿no? De las máquinas, de los dardos Hombre, también. Mm, quienes fabrican las máquinas también. Claro, eh, eh, claro, ustedes Es ¿cómo? un deporte, un deporte también está muy bien y, y claro, es un negocio para todo el mundo, tanto como para los bares, como para la máquina, la operadora. Los juegos de dardos, puntas, colas, flechas, todo. Pero el... Eh, Ponerlo en categoría de deportes. Sí. Eh, ¿Esto, está, está en... esto, esto donde está están ustedes federados? Eh, sí, ¿qué ¿De, bueno, ¿de qué deporte estamos hablando? Estamos hablando de, de un juego de, de dardo, un juego que en, en la parte en el, en el extranjero sí que se... Sí, que se, sí pero... Se juega. ¿En España? En España está empezando ahora. España está empezando ahora y entonces claro se están jugando campeonatos que son no muy fuertes todavía hasta que no se consiga, que quieren traer el campeonato de España, quieren traerlo aquí a la IFA y a ver si se consigue de, de entrar un club bueno y gente competente, está entrando mucha gente joven eso ya lo estuvimos nosotros jugando en el año, hace 25 30 años, estábamos en un club también y se empezó a jugar, lo que pasa es que eso se ha dejado un poquito atrás y Y ahora estamos empezando otra vez de nuevo con gente joven y con muchas ganas de jugar. O sea que si el campeonato sí sale de las cafeterías, porque si quieren traerlo a la institución federal a la Alicantina, pues eso sí, significa bueno, que quieren darles ya esa claro, categoría claro, que claro, tiene esa, el lanzamiento. No, es la de... que queremos llegar a entrar. Eh, no podemos entrar hasta que no estemos preparados para, para competir. Entonces estamos preparados con la Liga Nacional, con la Liga Local. Para los que mejores sean, entrar en la Liga Nacional. ¿Y quién hay detrás de este club? ¿Dardos, Altavix? Pues hay muchos, siempre, siempre han habido muchos, han habido muchas cafeterías que ponen su máquina, la operadora, eso, y entonces pues cogen forma en equipo, equipos de cinco personas y entonces van entrando, eh, participando unas con otras, en otras cafeterías. ¿Y la Liga Local, cuándo empieza? El 7 de octubre. ¿Cuándo Como termina? 42 equipos ¿De eh, Todos de 42 equipos. Sí, sí, sí, sí. es Co bastante grande, aunque parezca que no, no es una cosa un deporte que lo haya gente lo tenga muy visto, pero se está empezando ahora muy fuerte. Y... Vale, ¿y cómo se juega? Eso, pues, la diana es, mmm, tienes que cerrar tres números, un críquel, un, o el críquel, o el 501, ahí rebajando puntos hasta que llega a cero, cerrando en la, en la diana esa finica que hay, puntería. Buena... Sumar puntos Y el sí, que más sí, puntos de, consiga retar, retar es punto, el ganador Exactamente punto. Así de sencillo sí, sí, claro. ¿Y los dardos tienen que ser especiales? No, hombre, hay dardo, juegos de dardos Mejores, otros peores, pero que No, que sean muy especiales muy ¿Y las pero... dianas tienen que armar ese ruido? Eh, cada vez que eh, eh... O, o <risa> hombre, tienen que eso, ser luminosas vale. eh, ¿Están homologadas las dianas? De sí, sí, sí, las sí, competiciones, claro, pero... ¿cómo son? Sí, son las dianas No sé cómo es no se, confía, ¿no? No se, se venden en sin, sin luces y sin ruido. Con luces, con luces ah, y, con, con, luces ruido, y claro, con ruido. Claro. Ah, ustedes sí, Porque cada vez que entra un dardo en un punto, por ejemplo, en Diana o en triples o dobles, entonces ya hace un sonido bastante. Tiene que sonar. Claro. Vale. Y los dardos, los que vemos en las cafeterías. Los dardos, los que vemos en las cafeterías, sí. Algunos lo están uh -huh. mejorando un poquito, pero que. Bien, pero eh, comienza en octubre y ¿cuándo termina la liga local? La liga local termina, si empieza en octubre, me parece que son tres meses aproximadamente. Uh -huh. En enero, febrero termina. Vale. Y una vez que los ganadores, ¿dónde van? Eh, ¿Hay otra liga comarcal entonces, o autonómica? Entonces, la que se juega como campeonato de España, no sé dónde lo llevarán. Las operadoras llevan el campeonato de España según el sitio uh -huh. que más aficionada que mejor esto. Y entonces, pues allí iremos a jugar los equipos que nosotros los clasifiquemos. Vale. De los 40 equipos que se juegan allí, pues los 4, 5, 6 mejores eh, vale. se Vale, entonces, claro. por eso eh, ha habido necesidad de formar este club, dar dos Ustedes dan, digamos, la logística Exacto, a los es. equipos, a, las organiz a la organización de la liga local, si no, no hubiera. Liga local en Elche, usted ha dicho que hace 25 o 30 años había ya un jugaba, club, sí, exactamente ya exactamente. se jugaba, ¿qué sí. ha pasado durante todo este tiempo? Pues, Porque se, ustedes ahora son no. el primer club que han creado aquí en Elche, no sí. había club No, hace los 25 o 30 años había un club también, que era sí, Mariló, que... ahí jugaba yo, los que fuimos al Campeonato de España también Entonces en aquellos tiempos fuimos al Campeonato de España, que por cierto nos quedemos los terceros Ah, se quedaron terceros, o sí, sea que hay buenos que ¿Cómo, ¿Cómo se les llama al jugador de dardos? ¿Dardista o cómo se les llama? Es que peligro, ah, no lo saben, un... vale no, bueno. no le hemos puesto nombre No, no, jugador, supongo que lo aquí, tendrá ya. Digo sí, yo habrá que ver, O sea que hay buenos jugadores de sí, dardos sí, hay muy buenos jugadores y muy buena afición hay gente muy bien preparada para jugar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en esa aventura? ¿Quedaron terceros y aquello ya se diluyó? Sí, entonces, claro, ya lo hicimos, cambiamos la, no sé, la forma de pensamiento, paralicemos un poco, separamos aquello un poco, ha estado siempre moviéndose, pero muy poco, uh -huh. muy lentamente, ahora está que otra vez ha resucitado, otra vez ha, A a nacer la... y, y acaban ustedes de crear este club Dardos Altavix. ¿Cuánta gente hay dentro? En el, en el club habremos 30 personas. Y en la liga local, 42 equipos. 42. Bueno, esto significa que hay ganas eh, de jugar hay, hay a mucha, los Dardos en el gente. Che. ¿Más después del confinamiento? Eh, sí, porque en el confinamiento lo tuvimos que paralizar, que estuvimos, el año pasado ya empezamos a, a poder crearlo, pero como se paralizó pues lo haremos en... El... ¿Hay más hombres que mujeres? Sí. ¿Hay más adultos que jóvenes? Eh, no, hay más jóvenes que adultos ya empieza, Por eso digo que es una ficción que está creando nueva Y hay más jóvenes que, que adultos Pues toda la suerte para los equipos de la liga local Y que esta aventura que ustedes han comenzado, Pedro, pues continúe, sí, continúe Y te... que haya campeonatos de dardos claro, aquí en sí. Elche Porque sí. tengamos buena calidad en los jugadores sí, sí. Ahora lo que me gustaría es que los, que los vieran, que vivieran en el momento de, de la liga, que verían como, como crea afición, crea un, un juego bastante, bastante bueno. Eh, público poco puede haber en una competición. Sí. Si sí, es sí, en digamos. un bar, eh, eh, y con los aforos y con esto del COVID. Hombre, pero como son bares, que nosotros donde tenemos el club es un bar bastante grande, siempre hay personas que pueden verlo, pueden arrimarse, ver cómo es la ESA, Luego, como se juega varios días a la semana, que serán tres días a la semana, siempre hay para verlo, siempre hay tiempo y se puede... ¿Y tienen ustedes ya diseñada la, la logística? Eh, ¿Se van a retransmitir, ir? por ejemplo, en directo, por streaming, eh, los, los campeonatos? Claro, queremos, queremos, queremos que, que se pueda retransmitir alguno. Y, y bien, y ahora mismo estamos patrocinados también, estamos patrocinados por tres, tres empresas grandes, una de construcción, una de bar también y bueno que está bastante funcionando bastante bien la construcción grupo. bar y supongo que también de maquinaria es de maquinaria también claro que son quienes están Sí, hay dos bares que los patrocinan y Mediterráneo una uh -huh. luego los tra eh, un punto material también una base de construcción luego a eh, ver si lo digo Grupo Conforma también nos patrocina uh -huh. y, y bien y estamos haciendo ya todos los todos los preparativos para empezar la liga Pues suerte en muchas esta liga gracias. local y que el club tenga muchos años más y que haya un futuro más seguro y más consolidado seguro. para los dardos en Elche. <risa> gracias bueno, Pedro. Muchas gracias a ti. 101.4 Tele -Elch, Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmarie Alonso. Pasan 18 minutos de las 10 de la mañana y vamos a disfrutar de la canción La Bohemia del grupo funambulista. Que eres el Mesías que atrapó a la inspiración. Y si no entienden tus canciones de amor, es que no valen la pena. Que tú eres coolie y viral, y tendencia, y fotito en la arena. Y si no entienden tus canciones de amor, es que no valen la pena. Que tiene un poco de balvin bilde azul, de azúcar moreno. Ya me contarás, tu laboerio. Todo el verano en la carretera, amenizando pueblos de España, menu del día y gasolinera. Pensioon Paquita telas de las de prueba sonido a la soldadera. No vino nadie hoy, al balsa, sino pues a la escuela. Oh, oh, oh, Quanta gente como tú salió del foco, iban despotricando por la vida que le estafó un productor. Cuanto ni ni suelto, cuanta brasa, cuánto de todo. Lo digo sin renfillas, no se me ofenda, por Dios. Te dio Cupido sus flechitas de amor, pa' que las te prodigio Si rima's faciles que el, si es que el trabajo Es una movida nueva Si mezclas noche con coche tu flow le salpica a las nenas si Ya me contarás tu de Todo el verano en la casa. Menigzando pueblos de España, menu del día y gasolinera, pensioen paquita de las jarañas, breba sonido a la soldanera. No vino nadie al jugar en balsa, sino pues haber ido a la escuela. oh, oh.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 Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque ¡Ya ha llegado! ¡Ya estabas esperando! ¡Más grande! ¡Más divertida! ¡Más nuevas y más altas atracciones! Este fin de semana por fin llega el Elche, la esperada Feria de San Andrés. Atracciones para toda la familia en la mejor feria del año. Ya tienes plan para este fin de semana. Ven a la Feria de San Andrés en el se principio de carretera Matola. ¡Te esperamos! <risa>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 Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina de Pues harina, son las 10 y 24 minutos, manos, sí Hoy adelantamos unos minutitos, solo unos minutitos conmigo, Nuestro rincón gastronómico No podemos hacerlo juntos, con Manoli Guilaber Pero sí con la protagonista, ella es Nieves Gil Quien se aquí encuentra aquí en el estudio de tele -Elche, Radio Marca, propietaria de del Fogón de ilicitano de y Nutricionista y Nieves, muy buenos días Buenos días, Ros Bien, pues después de, del programa de la pasada semana, del jueves... ...un programa que alargamos porque lo merecía el tema... ...ya que eh, estuvimos hablando de la alimentación... ...para los pacientes oncológicos y para prevenir el cáncer... ...hoy también vas a traer consejos muy eh, importantes... ...a tener en cuenta a la hora de emprender un viaje... ...porque ¿Sí? yo sé que hay que preguntarte, Nieves si sí, eh, podemos comer bien en un viaje cuando tenemos que coger aviones cuando tenemos que estar en estaciones de tren, en estaciones de gasolineras y allí comida saludable hay bien poca pero eso me contestas en unos segundos porque hay repercusiones en el programa del pasado jueves y sí. es que se nos olvidó nombrar a alguien muy importante Sí, alguien muy muy importante para nosotros ...es una persona que está atravesando ahora una circunstancia muy difícil... ...porque está luchando contra un cáncer... ...y bueno, sabemos que los tratamientos contra el cáncer son agresivos... ...cuanto más agresivo es el enemigo, pues más agresivo es eh, el tratamiento... ...y bueno, esta persona pues está sufriéndolo especialmente... Es, ...yo no la conozco personalmente, eh, pero sí es hermana de una compañera nuestra... ...del Fogón, de Mercedes... Y bueno, me estuvo contando porque ella escuchó con muchísimo interés y, y además muy agradecida de, de que tratemos estos temas porque cuando tienes a alguien tan querido como una hermana, como es su caso, su hermana, eh, entonces eh, estás muy sensibilizado, estás viendo todo el proceso y la verdad es que se agradece mucho el contar con expertos, sobre todo como hablábamos el otro día, Ross, que siempre buscas referencias de personas. Que saben, ...que saben del tema y que te van a dar consejos basados en eh, evidencias científicas... ...en cosas comprobadas, no en habladurías o en comentarios... ...sino gente que sabe realmente de lo que está hablando, ¿no? Ella es María Dolores, hermana de Mercedes... Eh, ...Mariloli, como sé que te llaman, las personas que te quieren, que más te quieren... ...que sepas que tienes todo el cariño y todo el apoyo de las personas que están a tu alrededor... ...que la vida no es una carrera de velocidad... ...que es una carrera de fondo... ...y que bueno, que lo vas a conseguir... ...vas a conseguir como... ...sabes que la mayoría de las personas se curan... ...que sanan... ...y tu caso también va a ser ese... ...que igual a veces es un poquito más difícil... ...para unas personas que para otras... ...pero que cuentas con todo el apoyo... ...fíjate, la semana pasada tuvimos el, el honor... ...de tener aquí a un experto, a un doctor... ...en farmacia... ...que nos habló de alimentación y cáncer... ...nos dio muy buenos consejos... ...y bueno, fue un privilegio tenerle aquí... ...y por supuesto, pues... Eh, ...animarte... ...y decirte que no te preocupes... ...que pasito a pasito... ...que eres muy joven... ...y que todo va a salir bien... ...y además muy valiente... ...muy valiente por estar haciendo frente... ...a esta situación... ...que todas las personas que están alrededor te apoyan... ...que todas las personas que te quieren que tu hermana Mercedes bueno, está ahí, se preocupa mucho, es, es una compañera muy querida nuestra y te damos desde el Fogón Ilicitano, desde todos, un beso y un abrazo muy fuerte y esperamos tenerte pronto pues, con alegría y como tú eres. Un abrazo y un beso muy grande. Nieves, cómo se parece la historia de la hermana de tu compañera Mercedes a la sí. historia de todas las mujeres y hombres que están pasando en estos momentos por un cáncer. Sí. Así que esos ánimos que has lanzado a ella en especial, a Mariló, creo sí. que hay que lanzarlos al resto de las personas que en estos momentos están combatiendo cualquier tumor. Claro que sí. Nieves, pues vamos ahora a emprender viajes. Vamos, vamos a, a, Vámonos sí, de viaje. Sí, nos vamos de viaje y además me encanta el tema que has traído sí. porque las restricciones se están levantando. Claro. La inmunización de, de rebaño, como dicen, sí. eh, he, ha llegado a su meta, se ha alcanzado sí. la meta. Sí, la sí. hemos sobrepasado, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, estamos sí. en el 87%. Sí. Eso significa... Que mucha gente uh -huh. ya va a emprender claro. viajes y lo va a hacer aprovechando, por ejemplo, el Puente del 9 no de Octubre claro. o el 1 de Noviembre o las vacaciones de, de Navidad. Así que es el, mo el mejor momento para decirle a nuestros telespectadores y a nuestros oyentes si es posible comer sano mientras viajas la verdad es que tarea difícil <risa> también es cierto ¿eh? Yo te lo puedo decir de primera mano porque yo siempre he dicho que soy un espíritu nómada a mí me encanta viajar conocer otras costumbres otras culturas y entonces siempre que he tenido ocasión que tampoco es que hayan sido muchas no porque mi trabajo es muy de, de, de estar presente y no me he podido distanciar de del trabajo pero cuando he tenido ocasión sí que me ha gustado viajar y conocer otros otros lugares y la verdad es que es complicado ¿eh? además ten en cuenta ross de que tenemos la mejor dieta del mundo entonces claro dónde vamos a ir que vayamos a encontrar lo que tenemos aquí que realmente es que yo creo que que no lo valoramos que no lo valoramos porque tú también cuando sales fuera de españa y comentas de dónde eres eh, bueno, sí. las personas, eh, raro es, raro es quien no te nombre, primero la paella, después sí. la tortilla de patatas, eh, las ensaladas, eh, o sea, es que el, tenemos, marisco, el marisco, la carne de, de, del, del País Vasco, Entonces, el marisco de Galicia, sí, es, sí. Eh, es todo. Sí, es y además miran el plato, ¿sabes? Cuando estás comiendo dices, bueno, ¿y, y, y qué vas a comer tú? Porque seguramente que comerás eh, bueno, ¿no? Sí. Entonces tengo que decirte que como aquí... Como comemos aquí, tanto de calidad como de precio, no se come en ningún sitio. Eso es una verdad, eso es cierto, ¿no? Para poder eh, consumir productos de la calidad que tenemos aquí y con ese estilo tan saludable que nosotros tenemos, la verdad es que en cualquier otro sitio, cuando sales fuera de España, es muchísimo más caro. Entonces, si quieres llevar una alimentación sana, una alimentación adecuada, pues eh, quizá empiezas a valorarlo muchísimo más, ¿no? Lo que tenemos aquí y luego pues tienes que buscar siempre ir adaptándote en cada sitio eh, lo que vas encontrando aquí tenemos por ejemplo una sanidad muy muy buena o sea la garantía eh, de salubridad de los productos es mm, casi 100% o sea tenemos un, un, re, un reglamento sanitario eh, bastante bastante estricto pero estricto en el buen sentido no con lo cual que nos garantiza mucho eh, lo que estamos ingiriendo no en todas partes es así desde luego que no entonces aquí bueno pues tenemos tenemos esa suerte y luego también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a comer eh, a que estamos habituados porque muchas veces aunque tú tomes productos que estén bien que sean sanos y demás la forma de cocinarlos o las combinaciones Pues igual dices, uye, esto no me ha sentado bien Simplemente es porque tu cuerpo no está acostumbrado a, a ingerir los alimentos de esa forma Con esas combinaciones Eso sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta Pues qué difícil lo pones, ¿eh, Nieves? Porque vamos a ver, eh, cuando uno viaja al extranjero sí. Luego hablaremos de los viajes interiores eh, por España Pero cuando uno viaja al extranjero Debería probar, ¿no? La comida, claro. de, porque es cultura Efectivamente, eh, eh, sí señora ¿Tú lo, ¿tú lo aconsejas? Yo suelo hacerlo, yo sí que es cierto que suelo hacerlo, pero ya te digo que soy bastante prudente, entonces sí que suelo hacerlo, también eh, como te he comentado antes, buscar la calidad nuestra y la forma del de, de, estilo nuestro, pues eh, te das cuenta de que cuando viajas fuera es algo muy determinado y casi, llega a ser casi exclusivo en muchos sitios, con lo cual eh, es más caro. Pero, pero, ¿cómo podemos llevar cuidado? ni porque pues, vigilando lo que comemos tú donde Uf. vayas siempre tienes que ver eh. qué, qué, qué es lo que lleva qué contiene ese plato eh, que por supuesto que lo puedas tomar que no tengas ninguna alergia a ninguno de los, de los alimentos que, que contiene ese plato y luego eh, pues eso también mucho la forma de cocción yo me fijo muchísimo en las grasas el aceite de oliva que aquí lo tenemos como vamos que tan nuestro tan habitual pues eh, sabéis que en gran cantidad de países no se cocina nunca con aceite de oliva eso ya es un eso ya es una un aspecto que hay que tener muy en cuenta por qué porque la comida ya ya tiene más posibilidades de que no nos siente igual sí. entonces eh, yo sobre todo miro eso no con qué tipo de grasas cocinan eh, en el aceite de oliva, en fuera de España, pues es un producto bastante más caro, ¿no? Entonces, eh, siempre busca, eh, cuando, si buscas ese estilo de alimentación sana y saludable, tienes que ir a sitios, pues que tengan, eh, en su carta, Pues cierta, cierta reputación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, que es un mejor porque consejo Te va a garantizar, ¿no? efectivamente, te va a garantizar que sí, que va a ser más caro Pero porque los ingredientes que utilizan eh, son de, de más calidad, ¿no? Y son más próximos a nosotros Entonces, eso es lo primero eh, al final, ¿sabes lo que pasa? Que yo hablo con muchas personas que cuando salen de viaje eh, siempre van a franquicias. Ah, siempre, porque es, es claro. como que, bueno, estoy donde estoy, como ese, las franquicias lo hacen todo igual en, en el país que sea, bueno, pues esto no es sano tampoco, esto no es saludable, es más fácil incluso eh, pararte. Una de las cosas que yo tengo mucha costumbre cuando voy a una ciudad eh, que desconozco es ir a visitar el mercado. Ah, Yo me claro. fijo mucho en el mercado porque ahí es, como tú decías, cultura. Ahí se ve la cultura gastronómica mm. de las personas que viven ahí. Pero eso nos condiciona un poco el viaje porque tendríamos que reservar habitaciones de hotel con cocina. Claro, no, si, si tenemos que visitar los mercados locales. No, yo por ejemplo, muchas veces lo que hago es comprar fruta, ¿no? Ah, claro. Porque fruta y, la fru y fíjate lo llamativo que es. No sé si a ti te ha pasado, Ross, pero vas eh, y te pon ves carteles grandes que pone fruta de España. Ah, o sea, ajá. eso lo he visto yo en cantidad de mercados como diciendo aquí lo que hay es bueno, ¿no? Entonces sí. dices, fíjate, ¿no? Como a veces se valora mucho más fuera lo nuestro. Que, que, que nosotros mismos, ¿no? entonces es producto como más caro, pero de una categoría superior, entonces por ejemplo comer fruta, algo de fruta, llevar siempre la mochila, uh -huh. eh, algo de fruta para consumir entre horas, pues te va a garantizar pues, que vas a comer algo bien sano, es, algo, es un producto crudo, lo lavas muy bien, lo lavas, lo secas, y lo puedes tomar si, sabiendo lo que comes, y luego cuando elijas dónde comer, Pues, como te digo, siempre buscar, mirar el criterio de ese restaurante, ¿no? Uh -huh. Sabes que las cartas están visibles y te dan idea de lo que contienen. Bueno, pues fíjate en eso porque te va a dar una idea bastante exacta de cómo se cocina ahí y qué es lo que vas a tomar, ¿no? porque también es un fastidio, yo conozco personas que se han ido de viaje y el primer día, el primer día, gastroenteritis, ya está, sí, sí, sí, sí. Yeah. entonces es, es, es una pena, ¿no? porque luego ya estás todo el resto de días que te quedan, pues no, eh, que, que no puedes casi comer, no te encuentras bien, entonces parece que no, pero es algo muy importante, fijarte eh, qué es lo que tomas y en lo que te alimentas, Los hoteles normalmente suelen tener una oferta, sobre todo los desayunos, eh, muy internacional. Entonces vas a poder elegir eh, pues varios tipos de desayuno y, bueno, y siempre van a ser orientados eh, a, a ese estilo saludable, ese estilo de comida nuestra, sobre todo en los hoteles. ¿Dónde viene el peligro? Pues cuando sales a la calle. Cuando sales a la calle empiezas a pasear, a visitar sitios, ahí es cuando... Cuando vas a decidir dónde vas a comer o vas a cenar, ahí es donde sí que tienes que tener cuidado. Yo, para mí un peligro son las pastelerías, tengo que decírtelo, porque yo me encantan los, eh, los dulces, sobre todo de frutas, y cuando voy a algún sitio y veo esas pastelerías con, con, con frutas variadas, con ese colorido, pues me encanta. Entonces tengo que ir privándome, porque si no, eh, la verdad es que eh, pues cometer... vendría, vendría con, con algo de peso de más, ¿no? Y tampoco es... Desde luego ya hay una pastelería en Francia, en Francia incluso es en, en Inglaterra, Inglaterra también. que se come tan bueno, mal. En Inglaterra de... es que solamente se come pastelería. <ríe> sí. Yo cuando voy, de verdad, que es una cosa... Y, y ahora estamos peor, porque sí. fíjate, a mí eh, lo de las naranjas de From sí. In Spain, sí. está en el sojo de Londres, sí, sí, no sí. sé si ahora habrá naranjas eh, valencianas allí porque creo sí. que tienen un problema muy grande con el desabastecimiento sí. Eh, sí. y se, no está solo... se está complicando efectivamente yo hace algún tiempo creo que hace la... más, de, más de un año bueno sí. desde antes de la pandemia que no he pisado el Reino Unido Pero que, que sí que es verdad que, que ahora imagino, como todos, uh -huh. que tendremos claro. problemas. Eh, por eso, eh, para, a la hora de viajar también tenemos que tener en cuenta el destino en función de la gastronomía. Pu eh... Eh, debe ser un factor fundamental porque hasta ahora uh -huh. nunca lo ha sido. Sí. O, o al menos yo misma, cuando me he planteado un viaje, siempre han sido los sí. paisajes, claro. eh, conocer una cultura distinta. Pero nunca me había planteado que la gastronomía me pudiera condicionar el sí. elegir o no un destino, pero hay que llevar cuidado entonces. Exacto. ¿Te puede condicionar o no? Sí, si, según... O sea, según para... Hay personas que van a hacer viajes culturales porque quieren conocer exclusivamente la gastronomía de ese país. Hay viajes gastronómicos impresionantes. Eh, conoces los mejores sitios, conoces la cultura de países diferentes a través de la comida. Otras sí. personas pues a lo mejor es a través de la arquitectura, de la pintura. Sí. Desde luego la comida es esencial. ¿Por qué? Porque el tiempo que estés vas a tener que comer. Entonces, como tienes que comer, pues sí que hay que tener cuidado, ¿no? Uh -huh. Quizá no sea, a lo mejor, como tú dices, yo siempre voy buscando otros aspectos, ¿no? Pero está claro que cuando sales, pues buscas comer lo mejor posible y lo más adecuado a tus preferencias, ¿no? Entonces, desde luego es importante a la hora de viajar, como es, sobre todo si vas en plan turístico. Uh -huh. Entonces, pues son unos días... Y bueno, quizá hayan otras prioridades, que no sea exactamente la alimentación, pero el comer bien te va a garantizar que tengas una visita más grata o menos. O menos y qué pasa con los trayectos, porque estamos hablando del destino, pero qué hay de los trayectos, porque claro. evidentemente ahí es donde peor lo llevamos, tenemos que llevarnos la comida de casa cuando sí. por ejemplo emprendemos un viaje, sí. ya no en el extranjero, sino sí. de aquí, de aquí a, nivel a, a por ejemplo a Vigo, claro. que son nueve o diez horas de camino, sí. o en las estaciones de tren, o en las estaciones de autobuses, o en el avión, esa comida realmente hay que poner, congelarla. Has, que hay... has dado en el clavo, has dado en el clavo. ¿Qué hacemos? Con... Sobre todo que hay trayectos largos, muy largos. De horas y demás y te planteas eh, qué hago, ¿no? Yo desde luego soy de las que prefieren hacer gasto, pero nunca me verás comiendo en una estación de servicio, también te lo digo. Si yo sé que el viaje es muy largo y la primera o segunda parada va a tener que ser en estaciones de servicio para no desviarme de la ruta, eh, sí que me llevo la comida sí que me la suelo llevar, pero eh, aquí en España, bueno, es que es una maravilla toda la gastronomía entonces yo desde luego, lo imprescindible, el resto, me gusta parar y conocer de cada zona, pues su comida, sus platos y sus costumbres ¿no? aunque sea simplemente yendo de viaje, yo siempre digo lo mismo eh, vamos a ver las estaciones de servicio y demás, bueno, pues tienen unos criterios que no son eh, la salud son sanitarios, eso sí La sanidad es, aquí en España está garantizada eh, Pero eh, los criterios nutricionales en sitios de comida rápida Porque eso sí que son sitios no, El fuego no es sitio de comida rápida ya Es, luego de es rápido porque de eso. te lo llevas eso hablaremos eh, ahora. Claro, Es rápido porque te lo llevas hecho Pero eh, los criterios que se sigue la elaboración de esa comida no tiene nada que ver, ¿no? Uh -huh. Entonces yo eh, aconsejo eso, disfrutar del viaje, porque además una de las cosas más bonitas es disfrutar del viaje. Vale, pues en los trayectos en coche eh, podemos llevarnos qué, qué, qué piezas son las que nos recomiendas, frutos secos, sí, fruta, exacto, exacto. Eh, pero, pero también... fundamental eh, frutos secos y fruta, porque te va a dar una energía. Eh... Con, con bajas calorías, son eh, cosas muy energéticas Y luego, pues, eh, sí, a mí me gusta siempre llevar una ensaladera Con algo de, yo necesito todos los días tomar La verdura eh, Verdura fresca, fresca o cocinada Pero siempre algo de verdura, ¿no? y preparar cosas sobre todo que no se vayan a estropear no te vas a llevar un no sé, hombre te lo puedes llevar pero si te llevas un estofado al bóndigar, pues igual no llega. <risas> depende de lo que tardes en consumirlo no no va a estar igual pero sobre todo cuando vas de viaje hay que aligerar la comida también ¿eh? ¿No? sí, sí. esas esas comilonas a mitad de viaje que luego dan pereza dan sueño no no no sí. cuanto más la comida fresca en eh, no mucha cantidad Y que sea eso, que sea Mejor, sana claro, para y mucha agua, beber mucha agua. La... ¿Y qué hacemos con el avión? Porque eso no Uy, podemos eludir la comida no. envasada del avión. ¿Qué, ¿qué tenemos mía. que hacer? ¿Cómo, sí. qué, ¿Cómo podemos pedir una sí. me menos mala comida en bueno, el avión? Sabes que eh, el avión se puede solicitar. Okay. Todo depende, Sí. ...todo depende un poco de, de, de lo que te quieres gastar también... ...vamos a decirlo así, ¿no?... ...pero tú puedes solicitar... ...porque claro, ahora se atiende muchísimo a los criterios de alérgenos... ...a, a, a lo que puedes consumir o no... ...entonces las compañías están también muy sensibilizadas... Sobre todo porque es que si no, las personas no, no volarían. Si ya de por sí están perjudicadas con todo el tema de la pandemia, la contaminación, la movilidad. Los consumidores cada vez miramos más eso y buscamos formas de desplazarnos lo más sostenibles posibles. Entonces, claro, a la hora de alimentarnos, eh, ya la, las compañías miran mucho, atienden mucho esos pedidos personalizados. ¿no? Si queremos eh, tener una comida, porque vamos a estar muchas horas en el avión, y queremos tener eh, en un viaje muy largo y queremos tener una buena comida, pues lo que tenemos que hacer es pedirlo. Es decir, sí. directamente, bueno, yo quiero esto y ya está pues ahora ya llegamos a los trayectos muy cortitos sí. eh, del trabajo a casa en el chem claro, sí. hay que hacer parada en el fogón y licitano hoy, hoy que tienes por supuesto, el día a día es, además el día a día y la rutina es la que nos garantiza, esos hábitos diarios son los que nos garantizan que estemos sanos y que llevemos una alimentación adecuada entonces bueno, como sabéis en el fogón tenemos platos calientes que fíjate, ya, ya parece que va apeteciendo, sí. cada día nuestros clientes nos lo van pidiendo más, no entran buscando ese platito de olla, ese platito caliente esas legumbres, potajes nosotros siempre tenemos plato caliente incluso en verano porque la persona que le gusta la cuchara Manoli y yo aquí lo comentamos mucho sí. nosotros somos muy de cuchara ¿no? y siempre nos gusta ese plato y arroces tienes una variedad de arroces en el fogón tienes estilo marinero Tienes nuestro arroz con costra, por supuesto. Los jueves hacemos la costra solo con vegetales, porque hay personas vegetarianas que también les gusta y sale riquísimo con verduras de temporada y, también, y pescado. Que o sea, que, que se está notando el cambio sí. de estación en el fogón ilícito no, Fíjate, también más que la temperatura, porque ves claro. que la temperatura no bueno, se nota el, Es eh. como que ya estamos en otoño y bueno, necesitamos ir cambiando El cuerpo nos lo pide y nos, y nos guiamos por instinto a la alimentación Si nos damos cuenta mucho, ¿no? somos eh, parte de la naturaleza Y la naturaleza sigue sus ciclos y estamos, hemos entrado en el otoño Y nos pide pues, cambiar uh -huh. ese ciclo, desintoxicarnos del verano y empezar ya a prepararnos. Has dicho que no sois, evidentemente, comida rápida, pero sí servicio rápido. ¿Cómo sí. lo habéis conseguido? Bueno, pues primero, con muchísima experiencia a lo largo de 25 años. En 25 años sería eh, muy presuntuoso, por mi parte, decir que no hemos cometido errores porque no es cierto, hemos cometido errores, pero hemos aprendido de ellos a lo largo del tiempo. ¿no? Todas las personas que estamos desde el principio y las que después se han ido incorporando y forman parte ahora de, de esta familia, de este equipo, hemos ido aprendiendo. ¿Cómo? Pues de la forma más sencilla, escuchando, escuchando a nuestros clientes, porque ellos son nuestra referencia. Ellos nos dicen qué necesitan y nosotros eh, lo que intentamos siempre es cubrir esa necesidad porque cuando uno reclama un servicio, pues tiene que encontrar lo que, lo que está buscando y lo que necesita, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido un trayecto largo, esperemos que sea muchísimo más largo eh, todavía, porque también hay personas jóvenes que se están incorporando al equipo y que tienen una trayectoria larga, ¿no? Entonces, y que nos están aportando muchísimo ¿sabe? esa forma de, nueva de ver las cosas ¿no? y, de, y de alimentarse, por supuesto, como parte de la cultura. ¿Va a haber relevo generacional en tu empresa? Pues me temo que no. <risa> <risa> no directo. Vamos a ver, relevo generacional, directo no porque yo tengo una hija y mi hija pues está muy interesada por la biotecnología y demás, entonces de momento no, ella siempre ha dicho que ella iba a aprender a, a, a llevar el negocio, pero como, bueno, entiendo que ella seguirá su camino, no sabemos sí. si al final le llevará al fogón o no, pero de momento, bueno, pues está estudiando y desde luego sí te puedo decir que para ella la naturaleza eh, la conservación, el medio ambiente es la línea que ella quiere seguir, porque es una persona, una niña muy ecologista, nos riñe en casa cuando ve algo inadecuado, si, sí, si sí, es un juez ahí en casa, y la verdad es que seguro que va a seguir por el, por el tema de la naturaleza, pero exactamente no te puedo decir que que vaya con el fogón. Pues, tiene, pues ha tenido un buen ejemplo, ¿eh? si ha salido ecologista y respetuosa como el medio ambiente eh, en vosotros, en sí. vuestro matrimonio. Nieves sí. eh, nos queda decir también que la modernización del servicio también ha venido en, al fogón ilicitano porque tenéis esa tienda online. Efectivamente. ¿Cómo está yendo? Pues la tienda online cada día va creciendo un poquito más eh, depende también mucho eh, de la digitalización de, de las personas, de lo que seamos capaces, no, de, de, de entender de que, bueno, que es tan cómodo, tan rápido, es seguro. La verdad es que está funcionando muy bien. Y ahora también os quiero comentar, pues que estamos, como estamos celebrando los 25 años del fogón, durante todo este año vamos a tener promociones y queremos celebrarlo con nuestros clientes. Entonces, eh, los fines de semana, los viernes y los sábados tenemos un menú de pollo asado con patatas, croquetas por 10 euros en el fogón del sector quinto, porque ahí es donde, está, eh, el, donde se asa, ¿no? Y a partir de ya, en todas las tiendas del fogón, tenemos el, la tarjeta de cliente. La tarjeta de cliente son por cada 10 euros de compra, nosotros te damos una tarjeta, te ponemos un sello. Cuando has hecho los 10, tienes los 10 sellos, en la siguiente compra te vamos a regalar 10 euros. Entonces, eh, creo que, bueno, desde, estamos empezando ahora y está teniendo muchísimo éxito y es que es, también es una forma de agradecer a las personas que llevan, ta es que son 25 años, ¿no? Hay personas que son clientes, son como de la familia ya. Entonces, pues los queremos un montón y todo lo que podamos hacer por, por nuestra parte, pues oye, ahí, ahí estamos, ahí lo haremos. Pues esperamos que cumpláis eh, año tras año, porque claro. eso significa regalos a los usuarios. Claro que sí. Entonces, Nieves Gil, muchísimas gracias y el próximo jueves volvemos otra vez en este rincón. Claro que sí, gracias a ti.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 Torna el festival Els Street Market de l'U al 3 d'octubre al Passeig de la Estació amb food trucks, mercat vintage i actuacions en directe per a totes les edats. El millor street food de Tornada Els, amb entrada gratuïta i totes les mesures sanitàries garantides. Col·labora Regidoria de Comerç Ajuntament d'Els.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 Recuerda, este domingo a la una y media, el Checenta en marcador.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 Pues hoy hemos dejado la ronda de noticias para el final eh, Nos quedan ocho minutos Marga García, muy buenos días Hoy también tienes mucha prisa tú eh? Muy buenos días, sí, corriendo vamos Venga, vamos a ver las previsiones y todo Porque lo marca la agenda informativa Para este jueves Importantísimo, ¿qué tenemos? Bueno, pues eh, la Edil de Movilidad informa sobre La accesibilidad en paradas de autobús También el Edil de Comercio Informa sobre la nueva edición de la Fireta ...del Camp Delt... ...además el Edil de Deportes informa sobre la media maratón... ...y el Edil de Juventud... ...informa sobre el programa de ocio para jóvenes... ...esas son las previsiones... ...pero hoy además tenemos... ...que el diputado Alejandro Soler... ...ha presentado esa proposición no de ley... ...para que se vuelvan otra vez a negociar... ...y que el gobierno incida en prolongar... Eh, ...la entrada en vigor de los aranceles en Estados uh -huh. Unidos... ...a las exportaciones de calzado... Y también hoy tenemos eh, más asuntos abiertos, eh, porque habrá que preguntar a la concejal de movilidad más detalles sobre las previsiones que tienen para restringir el tráfico en Elche en, en cuestión de dos años. Sí, porque ayer el equipo de gobierno presentó bueno, esos eh, proyectos, esas propuestas para recibir esos fondos eh, europeos para la movilidad sostenible y uno de esos proyectos era esa zona de bajas emisiones para restringir el uso del vehículo privado en de determinadas zonas del municipio y apostar por el uso del transporte público. Así que, bueno, hay, habrá que detallar exactamente uh -huh. cuáles son esas zonas claro. donde se pretende restringir el uso. Porque si hoy os ha convocado será también para dar detalles de otros proyectos porque ese dinero también viene a modernizar, digitalizar e informatizar el servicio de, del transporte urbano, de los autobuses. Y ahí cabe... Muchos, muchos proyectos y muchas actuaciones. Sí, como por ejemplo, bueno, implantación de nuevos autobuses eléctricos. eléctricos y bueno, el por móvil su... para el... pagar el bus eso es. eh, y las paradas inteligentes, uh -huh. porque estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, todo eso nos lo cuentas a la una, ¿verdad, Marga? Sí, a partir eh, de la una, pero también en nuestra web, teles.es, toda la información actualizada y, por supuesto, pues las imágenes de este jueves, último día del mes de septiembre, pues en el Telenit. Menudo, menudo mes que me he puesto a hacer balance y es que no me ha cabido, Marga, menudo mes que vamos a dejar, esperemos que octubre sea mejor, porque lo dejamos con ese récord histórico que alcanzamos esta noche en el precio de la luz. Eso es otro, otro problema que tenemos, aparte de los muchos más que hemos dado a lo largo de este mes de septiembre. Muchísimas gracias, Marga. Sé que hay más información, pero eso ya nos lo cuentas a la una. Hasta luego, Rosa. Hasta luego, que vaya bien la jornada. Y nosotros ahora cambiamos de asunto y nos vamos a hablar del Elche Club de Fútbol con Paco Junet. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el próximo partido de Liga. Octava jornada en Primera División será frente al Celta de Vigo, rival directo en la lucha por la permanencia será este domingo a las 2 de la tarde en el Martínez Valero el conjunto blanquiverde en principio podría contar con Lucas Boyé que ayer ya se integró en el grupo y realizó, realizó entrenamiento normal, eh, habrá que ver eh, la evolución del futbolista argentino en estas últimas semanas pero todo parece indicar que al menos podría entrar en la convocatoria, la única baja sería la de Pedro Vigas para ese importante encuentro un Elche Club de Fútbol eh, que seguirá con su hoja de ruta prevista para el duelo ante el Celta, pese a que podría contar con el 100% del aforo. Recordamos que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas aprobaron por unanimidad ayer la ampliación del aforo al 100% en los estadios de fútbol, pero leyendo la letra pequeña, en realidad no es un 100%. Hay restricciones como mantener ese metro y medio de distancia, esa butaca entre personas no convivientes. Lo cierto es que... En el Che Club de Fútbol eh, está a la espera de recibir la resolución final, pero en cualquier caso, por cuestión de tiempo, ya es imposible llevar a cabo los preparativos para que el Martín Badelo Valero pueda acoger público superior al 60%. Será la próxima semana cuando el club valorará, teniendo en cuenta las nuevas medidas, cuántos aficionados pueden congregarse en la parte de abajo del estadio y reactivar una campaña de abonos para la parte inferior del anillo. Por cierto, el partido del próximo domingo frente al Celta de Vigo. ...supondrá el número 150... ...dirigido por Fran Escribá, ...que es el tercer entrenador en la historia del club... ...que más partidos ha dirigido... solo superado por Felipe Mesones con 213... ...y Roque Olsen con 206... Eh, ...por otra parte... ...destacar que el Elche... Eh, ...después del Celta... Eh, ...tendrá descanso la próxima semana... ...por los compromisos de la selección española... ...juega la Copa de, ne de Naciones... ...el próximo miércoles... ...la semifinal contra Italia... Y la siguiente llegará esa retaíla de partidos contra rivales directos, además del Celta de este domingo. El Elche visitará Vallecas, recibirá al español, visitará Mendizorroza para enfrentarse al Alavés y terminará jugando contra el Real Madrid en el eh, último partido del mes de octubre. Hasta luego. Hasta luego, Paco, y cerramos con El Tiempo. El Tiempo, en Teleelche, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai... ...y la vaquería del Camp de cambios ...y es que vamos a tener un centro secundario... ...de altas presiones sobre las Baleares... ...que va a facilitar la llegada de viento... ...de componente este de largo recorrido... ...sobre la superficie marina... ...aportando nubosidad. Nubosidad que ya nos ha acompañado... ...durante esta madrugada... ...y nos ha dejado temperaturas bastante homogéneas... ...en buena parte del territorio... ...y no tan bajas como en noches anteriores. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael... ...hemos alcanzado una mínima... ...que ha rondado los 21 grados pero es que en buena parte del territorio la temperatura no bajaba de los 19-20 grados Para esta mañana ambiente soleado con intervalos de nubosidad, viento en calma puntualmente flojo a partir de mediodía ya durante las horas centrales del día paso de abundante nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota, el protagonista de la tarde, el viento de componente este rachas en torno a los 25-30 kilómetros por hora, viento de largo recorrido sobre la superficie marina que también va a frenar el ascenso de las temperaturas máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 26 grados buena parte del territorio no pasaremos hoy de los 27 grados mañana viernes más de lo mismo paso de abundante nubosidad con algunos claros, viento flojo de sureste a partir de mediodía temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 26 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 19 grados, el sábado ya tendremos apertura de más claros, temperaturas en torno a los 27 grados el domingo ambiente mucho más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y el viento flojo de suroeste, finalmente de componente sur hará que suban las temperaturas, puntualmente alcanzaremos los 29 grados pero ojo porque a partir del lunes llegará una masa de aire polar marítimo, mucho más fría que nos va a dejar temperaturas bajas, máximas que no van a superar los 25 grados.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 Vendinguta la explotación. Abre la puerta contra la explotación sexual y el tráfico de dones, chiquetes y chiquetes. El 29 de septiembre en la entrada del Centro de Congresos de, de 7 a 22 horas. La libertad no habría de Tindre Preu. Desdones tampoco. Retidoría de Igualdad. Casa de la Dona. Ayuntament Material escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras.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 imprescindibles para construir en Carretera La Hoya en el 965 45 79 77 y en materialescano.com Tienes que conocer la nueva terraza de Restaurante Martino para cualquier tipo de celebración o evento en un espacio exterior único para que disfrutes al aire libre de una forma excepcional y segura de esos momentos tan especiales porque tú y los tuyos os lo merecéis nueva terraza de Restaurante Martino sin problemas de aparcamiento en Carretera Elche Dolores kilómetro 6700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 Bien, pues ponemos el punto final al programa La Glorieta con otro mensaje publicitario y es que este fin de semana vuelve al paseo de la estación la Food Street Market un evento que va a inundar de comida del mundo y de mucha música en directo ese paseo de la estación recuérdenlo, nosotros ponemos el punto final siempre con música y hoy hemos elegido la pegatina para despegar El próximo destino será Entre Amigos con Rosa Lucas. Nosotros volvemos mañana viernes. Y vivir, porque ya no